Para hablar un ratito ahora, que está en línea, aguardando ahí para hablar con nosotros, eh, el director de la película La muerte de un comediante, estamos hablando de Javier Beltramino, está en línea y vamos a hablar un ratito con él. Javier, buen día. Mauro, de Radio Kermés, de Santa Rosa La Pampa. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Mauro. Un gusto. Muchas gracias por, por la llamada. Bueno, por favor, Javier. Bueno, te convocábamos un ratito para hablar de, de qué se trata esta película, pero nos interesa mucho más... Eh, esto porque es una producción comunitaria que se financió este por socios productores contanos un poco cómo surgió todo esto porque nos interesa esa, esa cuestión de eh, organizarse en comunidad en este caso para este producir una película bueno eh, sí bueno a ver voy a intentar ser breve porque esto eh, bueno la película es, es la codirijo dirijo junto a, al gran Diego Peretti, eh, hace, y esto empezó hace ocho años, eh, cuando eh, yo me acerco a, a Diego, a quien no conocía, yo trabajaba como productor eh, de muchas pelis, y, y me acerco a, a proponerle dirigir una peli juntos, él, él nunca había pensado en, en ser director, y después de, de varios meses con, logré convencerlo, y empezamos a... A, a, escribir, a escribir una idea basada en una idea de, de Peretti eh, pasaron los años eh, no logramos eh, conseguir el financiamiento a través de las plataformas siempre que estábamos a punto de hacerlo bueno, como, como sucede en, en, en las plataformas eh, cambian todo el tiempo según el algoritmo, cambian eh, de parecer, entonces bueno, la película siempre estaba ahí perdida en, en laberintos burocráticos y claro. en un momento llega la propuesta de Casiari, que venía con Orsay haciendo cine eh, desde la pandemia, con una película llamada La Uruguaya, eh, con una comunidad que él ya venía construyendo hacía ya una década. Eh, y bueno, y nos propone hacer la muerte de un comienzo a través de este sistema de financiamiento colectivo que, que tiene la particularidad de que no es solamente un crowdfunding o sea como si o seas como una como un mecenazgo o sea poner dinero simplemente sin siempre tener recibir nada a cambio sino una, una cuestión más de la, todos los que aportaron eh, tenían no solamente participación, participación en las posibles ganancias de, de la película sino también la posibilidad de participar participa activamente eh, eh, del, del proceso creativo o sea, según las las reglas de juego que iba poniendo Orsay, ¿no? la verdad claro. o Aparecer eh... en la película en algún momento. ¿Cómo, cómo? Aparecer en la película en algún momento. Por ejemplo, muchos eh, fueron extras, eh, muchos eh, resolvieron problemas a último minuto como por ejemplo en, en una escena la moto que teníamos para, para filmar eh, se rompió y un par de llamadas ta, ta, ta, y apareció un socio productor, bueno, una, una, así se le llaman socioproductores a los a las personas que, que, que financiaron la película eh, y trajo su, su moto hacia la, a la, a la, de urgencia y con esa moto filmamos, o sea, eh, así ejemplos eh, muchísimos de, de cómo esa comunidad además de, de haber aportado financieramente, que ya es un montón Eh, bueno y ahora eh, luego bien posta que, que, que es quien quien ha eh, gestionado eh, para que la película sea estrenada mañana en cinemamadeus ahí en santa rosa es, es socio productor y es un claro ejemplo de cómo como bueno son son son claves de la comunidad es clave en cuanto a, también a, a que la película tenga siga con recorriendo cines después de ya dos meses de haber sido estrenado claro claro ¿Y, y qué quieren contar en la muerte de un comediante bueno la se trata una de el, el guiones de, de, de diego de preti eh, y la idea la premisa de la película básicamente es eh, se trata de un, de un actor eh, muy famoso popular en argentina por una serie televisiva eh, en la que se eh, El protagonista, o sea, Peretti, eh, interpreta todas las noches, eh, no, se disfraza todas las noches de un personaje diferente para cometer un acto heroico. Eh, y eh, la, esto nos es de spoiler, la película comienza con una llamada telefónica de, de su médico, dándole la peor de las noticias, te quedan poquitos meses de vida, y, y bueno, y se le, se le dispara una, una pregunta muy que arrastró toda su vida el, el personaje que, que tiene que ver con que hay es, que decir es que se, se, se quiere contestar esa pregunta antes de morir que es si puedo puedo ser eh, puedo poner el cuerpo en la vida real por una por una injusticia puedo puedo ser valiente en la vida real esto después de 30 años de haber estado siendo un héroe en la eh, bueno en la comodidad de un set de televisión ¿no? sangrando tomate por claro, forma. claro y entonces el personaje básicamente en lugar de de hacer lo que ocurre usualmente que es paralizarse frente a tremenda noticia eh, se desconecta un poco de esa realidad y, y va y hace un viaje repentino y llamativo que ya, ya verán cuando vean la película muy particular hacia bruselas que es, eh, y Y bueno y la película trata de una, de una aventura en la que vemos a, a, a este personaje contestándose esa esa pregunta pero no de forma solemne sino se va a encontrar con una película eh, de aventura básicamente una, una, una persona que, que decide vivir su, sus últimos días eh, de vida de una forma muy diferente a la, a la que uno puede suponer. Claro, eh, uno dice la muerte de un comediante, ya en el título se sabe que alguien se muere, es parecido sí. a que si agarrás un libro y sabés que en el primer capítulo eh, hay una muerte y después se desarrolla de cómo... ¿Cómo se llegó a, a esa muerte también quizá en el, en el mismo título hay parte de, de algunas preguntas que, que nos hacemos eh, javier y cómo cómo fue la, la relación de estos socios productores mientras eh, se iba este grabando este esta película y después bueno copro, eh, después toda la, la post-producción y demás como cómo fue la relación con ellos pensando en que hay gente que quizá eh, pone plata Eh, para que algo se haga pero no quiere tener ningún vínculo y quizá otros eh, ponen plata y creen que este, no sé pueden cambiar el rumbo de la idea de la película eh, ¿cómo, cómo, cómo, han, ¿cómo han manejado esa cuestión? Ah, eh, bueno, eso lo, lo manejaba o sea con, con, con, con Diego éramos bueno, los directores no, no, no gestionábamos esa parte lo gestionaba Orsay decidía hasta dónde participaban los socios productores y hasta, Bien. Y hasta dónde no y eh, en, en principio lo de mínima si sí, los socios productores pudi pudieron asistir eh, de forma virtual a, a muchas reuniones eh, creativas antes de antes del rodaje y hacían comentarios eh, eran transmitidas a través de youtube a, a través de un canal cerrado de youtube solamente para los socios productores y, y ellos iban haciendo comentarios en, en el chat que, que con diego leíamos y tomábamos nota como para después y eh, revisar muchos comentarios eh, interesantes y, y y después depende de la etapa de, de, de, de, de en la que estábamos en la peli eh, como te digo eso fue antes del rodaje después durante el rodaje muchos participaban como extras después en la postproducción eh, bueno es, se hace más complicado porque ahí es un proceso mucho más eh, de mesa chica digo entre directores y montajistas Eh, y recién ahora volvió a como a, a ese músculo productivo de, de los socios productores volvió a hacerse necesario y evidente y divertido también al, en toda esta etapa en la que eh, tienen un rol protagonista de, de, de, de, de, protagónico ellos de, de, como, como Leo eh, eh, no solamente gestionando para que se pueda proyectar en Santa Rosa que no sería posible sí si, si no hubiese esta, esta comunidad, Eh, y, y bueno, y también haciendo un trabajo de prensa yo soy de Santa Fe, estoy acá en Santa Fe y, y también estuvo la película tres semanas en, en cartel en un cine, gracias a que una socia productora se encargó también de todo de gestionar eh, con el cine de hablar con la prensa de la ciudad y, y de esa forma eh, bueno lo, lograr que haya, haya sido un éxito y, y la gente haya concurrido con Ah, de forma, para mí, sorpresiva, porque no no es usual que después de, de haber sido estrenada la, una película eh, en el circuito comercial eh, hace ya bastante tiempo, eh, se siga exhibiendo en, en, en las provincias y, y con mucho éxito. Claro. Eso es realmente solamente gracias a este sistema, de, y eso realmente lo, lo, lo quiero recalcar, quiero recalcar nuevamente el trabajo de Leo Emposta, y, y mi, mi felicidad total de yo, yo conozco santa rosa y me encanta que, que la peli allí y en, y, en una, y además en el marco de la reapertura del cinema eu que vi fotos y me parece Me parece hermoso y ojalá que mañana estén las 110 butacas eh, ocupadas. Ocupadas, totalmente. Eh, bueno, última que te hago, Javier. Estamos hablando con Javier Beltramino, que es director de la película La Muerte de un Comediante. Eh, y también quería consultarte esto porque todo tiene que ver con todo y siempre la cuestión política está dando vueltas. Eh, cuando desde la película eh, eh, recalcan y aclaran que esta película se hizo gracias a los socios productores sin subsidios estatales, más allá de que esto se viene gestando desde hace mucho tiempo, se, se puede estrenar en un momento donde en el país, justamente, hay un gobierno nacional que le ha quitado todos los subsidios y todas las ayudas que daba a través del Inca a diferentes productores que podían hacer películas, no las taquilleras, no las que va a ver todo el mundo, eh, y no las los grandes estrenos, sino estas producciones que quizá eh, estaba bueno que la sociedad tenga acceso a ese tipo a ese tipo de cine. Eh hacer esto, eh, presentarlo, poder estrenarla en un momento como este es también para mostrar que sin subsidios estatales también se puede hacer cine. Es peligroso eso, yo yo no, no paro de recalcar cada vez que, que tengo la suerte que me den un espacio como, como, como ahora me lo estás dando, uh -huh. no paro de subrayar que el Inca es totalmente necesario eh, para que exista realmente una industria audiovisual eh, como en cualquier país del mundo, o sea, uh -huh. especialmente en los, en los países que admira el, el, el, el presidente actual, Eh, como Estados Unidos eh, no solamente ex, existen existe un existe un apoyo pero un eh, eh, tremendo eh, del estado para eh, para que haya industria no, no, no es que está todo regulado por, por el mercado y punto eh, hay mucho relato eh, que, que no es correcto eh, el, el, el peligro con, con la muerte de unveniente es que se, que se, se le haga de esa forma que que el Inca no es necesario que las películas se puedan hacer sin el Inca, eh, no es así. Esto es una, una tremenda excepción. O sea, imagínate que no si, si una si Argentina dependiese de, de que las personas eh, eh, financian las películas. Sería imposible que haya industria. Eh, esto es una excepción, es una película eh, que se hizo en eh, que se rodó en 2023 se firmó en 2023 y se, y se estrenó ahora en 2025 eh, y ya está es, es una experiencia totalmente aparte no sé no, no, no se la puede es una rareza No, es peligroso que, que porque yo entiendo y he escuchado que muchos la utilizan como argumento para decir, bueno, vieron que se puede hacer cine eh, sin el Inca. Justamente por eso te lo preguntaba porque he visto algunos este algunos eh, videos en, en redes sociales este haciendo referencia a esto, diciendo, vieron cómo socios productores ponen plata para una película y ya el Estado no necesita intervenir. No, bueno, es, repito, es una excepción. A ver, yo hice todos mis cortometrajes anteriores, también los hice sin el Inca, pero por una, una decisión personal. Pero, eh, o sea, se puede hacer... Eh, bueno, cortometraje se puede hacer... Eh, porque, bueno, es, es, es, es diferente, claro. es, es menos presupuesto. La tecnología realmente ha democratizado la creación. Uno puede hacer un cortometraje con, con un teléfono y eh, eh, pero no hay que caer en la trampa de pensar que eh, ahora porque apareció Orsay con este modelo eh, lúdico diría yo también que, que, que invita a, a, a crear algo en comunidad eh, no no no no viene a reemplazar el inca pero pero para nada es imposible imposible si dependiéramos de eso entonces sería En el mejor de los casos se haría una película cada dos años en Argentina. Claro. Si nos solamente de, de que una persona, en este caso, Cassiari, a través de Orsay, con, eh, que tiene ya bueno un, un nombre hecho dentro de, de lo que es el mundo de las comunidades, eh, de esa forma lograr financiar, eh, eh, eh, no sé, la industria audiovisual argentina. Es imposible. Realmente se necesita que, ojalá, que, que el Inca... Eh, vuelva a funcionar vuelva a cumplir cumplir su función que lo cumpla mejor que, que como lo venía haciendo eso también es, es otro debate eh, eh, hace hace muchísimo tiempo que el inca no venía funcionando bien pero eso no habilita a, a cerrarlo eh, en todo caso hubiera sido genial que a mejorarlo claro el nuevo gobierno claro que, que, que, que lo vuelva eficiente que convoque a todas las a todas las partes del sector audiovisual que la gran mayoría está de acuerdo hacía años en que el inca no venía funcionando bien y, y muchos como yo más allá de, de, de que de mis diferencias con el gobiernos yo me he sentado con todos los gobiernos eh, en los últimos 15 años eh, y siempre con la ilusión tal vez muy nariz de mi parte de, de bueno de, de, de ponerme a disposición para para que realmente se resuelva lo que lo que haya que resolverse, eh, llevando siempre propuestas eh, concretas, con números, eh, y bueno, eh, todo el tiempo a chocarse contra una pared. La verdad que ya eh, cuando no hay del otro lado un, eh, gente que quiera dialogar acerca de cómo hacer cine y, y sanear la industria, y solamente te encontrás con gente que no quiere hacer cine, se hace complicada la cosa. Así que, nada, como conclusión, eh, nada eh, celebro y agradezco muchísimo la oportunidad de, de haber podido dirigir esta película conmigo, Peretti, a través de este sistema. Eh, no existiría esta película si, si no hubiera sido financiada por, por 10.190 personas eh, y al mismo tiempo abogo por, por, por un Inca presente y, eh, para, para que si, siga viendo cine argentino. Totalmente. ¿Cuándo se presenta esta este domingo, es? Se estrena mañana en eh, Santa Rosa, en el Cinema Deus. Eh, ah, mañana, mañana viernes. Ma mañana mañana viernes, el sábado y el domingo. Bien, ah, eh, tres están días. Están horarios Bien. ahí en la, en la, en la web. Eh, así que de viernes a domingo, eh, como mínimo, eh, está la peli, así que nada, eh, ojalá, ojalá que que vayan a verla. Buenísimo. Javier, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir hablando en algún otro momento cuando sea necesario. Ojalá que sí, me encantaría me encantaría visitarlos. como no? Que, acá bueno. estamos, acá cuando vos quieras, acá estamos en nuestro lugarcito en el mundo, acá en la localidad de Toay, pegadito a Santa Rosa. Me encantaría conocer. Dale. Muchísimas gracias eh, por el espacio. ¿eh? Un abrazo. Javier Beltramino Buenas es codirector de la película La muerte de un comediante. Se estrena mañana viernes. Eh, también va a, a rodarse el sábado y el domingo, acá en el Cine Amadeus, ahí en el Paseo Marinelli, donde funciona nuevamente el Cine Amadeus, y es una película eh, coproducida, este en realidad, eh, producida junto a, a, a Casiari, eh, a través de su de su productora, Orsay y Audiovisual, y financiada por 10.190 socios productores. Es una idea de aportar eh, para una película y como recién dijo Javier Beltramino, esto no reemplaza a Inca y abogó justamente para que el inca pueda funcionar más y mejor.